24. Quien quiera que Dios sea bueno para él, él estará de acuerdo con él en la religión, y Dios es quien es quien es la división. Y esta nación sigue siendo un fenómeno de los que lo son. Ellos aparecieron